Buen día, ¿qué decís? Hola, Hola Fabri, ¿cómo a n d á s Bien, bien, acá estamos. Bueno, Maxi,、eh, ¿qué pasa que, no, que, que no, pueden, no pueden ganar? Y la verdad es que está, estamos en un momento difícil,、eh, cambiando la fisonomía del equipo, incorporándonos、eh, jugadores de, este, nuevos. Entonces, creo que eso lleva un proceso y en la vorágine que se vive acá en la liga aparece. yo llevo dos semanas recién con el equipo、eh, todavía por ahí no estoy ni instalado y, y ya parece que hace como tres meses que estoy ¿viste? entonces eh, eh, eso también influye dentro del equipo y bueno pero no hay, no hay que poner excusas hay que ponerse duro y tratar de, de ganar ayer hizo un buen juego jugamos bien por momentos y, y creo que lo tenemos que sostener más Eh, cuando vos decís jugaron bien por momentos, si hay que sostenerlo más, ¿a qué te referís? ¿A la defensa, al ataque, el funcionamiento en general del equipo? El funcionamiento en general, porque, como te digo, somos tres,、eh, tres jugadores que o sea, yo llegué hace ni dos semanas, pero Bruno, b a r o b e r o y j o s h Powell también llevan 20 días, llegaron en enero. Entonces, creo que eso también, cuando vos alargás y juegas con un equipo largo y. y Eso también le, le, le cambia o le influye en la, en la estructura del juego a de n i c o Casalámida. Así que eso lo, que, lo tenemos que ir laburando y tenemos que ir pasando los partidos, acelerando procesos para, para empezar a ganar, porque estamos en una situación muy complicada.、Eh, claro, cuando uno mira la tabla, por más que la tabla hay que leerla de, de una cierta manera, de una cierta forma,、sí. este, y ve s que Atenas ganó solamente un partido en, en, en ocho presentaciones. Y estando en Atenas creo que es una cosa que, que es para ocuparse y en algún punto para preocuparse, ¿no? Sí, sobre todo ocuparse.、Eh, nosotros estamos,、eh, sabemos lo que es, lo que es Atenas y, la, y lo que conlleva jugar en Atenas. Entonces,、eh, si, si te agarra la, la desesperación, te vas para abajo. Entonces ahora hay que estar más calmos que nunca, más fríos de, de la cabeza para. Para empezar a ganar y para salir de esta situación. Creo que, que es la única manera. No, no, no, no hay otro secreto. Si te agarras la aceleración, te voy a repetir, te vas para abajo. Entonces, ahí, tenemos que seguir trabajando y, y, y mejorando y, y tratando de ser cada día mejor como equipo. A ver, trabajar.、Eh, los equipos trabajan.、Ah, ah. Hola, hola. A mí me gustaría hacer. Hola, Hola ¿me escuchás? Te, te cor... ¿Me escuchás ahora、sí. ahí? Te, te había cortado la pregunta. Bueno. No, te decía que trabajar en, por, en líneas generales, los equipos este, tienen esa capacidad de trabajo, los entrenadores, los cuerpos técnicos, los jugadores. ¿En qué debería trabajar más Atenas este equipo para poder salir de esta situación? Porque ahora, además de lo basquetbolístico, corregíme si estoy equivocado, por ahí se suma lo anímico también, ¿no? El hecho de no poder ganar y por haber hecho un buen partido como el día de ayer. Pero que no haya alcanzado para poder quedarse con la victoria. No, a trabajar me refiero a que tenés, tenés que asentar conceptos, tenés que introducir jugadores nuevos dentro de un esquema、uh, y no tenés tiempo. Yo te digo, no, llevo recién dos semanas con el equipo y todavía no saqué la ropa mía de la valija porque estuvimos viajando, yendo y viviendo, ni un poco la Liga de las Américas. No lo uso como excusa, pero te quiero decir. Eh, entrenamientos de sí, Nico Casalaña, con el equipo completo, no tuvo tantos. Entonces,、eh, eso a la hora de, de, de, de jugar, hay momentos que lo ves, ...entendés que, que mismo nosotros lo sentimos. Y eso es tiempo, no, no, no hay secretos. Y como le pasa a Atenas hoy, le pasan un montón de equipos. Y lo mental es,、eh, en esta liga,、eh, es muy importante. Porque al jugar tantos partidos, los vaivenes que vos tenés de derrotas o victorias son, son、eh, abismales. Entonces, yo siempre digo que es un, parece una montaña rusa esta liga, porque en una semana ganas dos partidos, estás ahí arriba, después perdés dos y volvés a bajar y está todo mal.、Eh, hay que mantener un equilibrio y, y no es fácil. Estamos hablando con Maximiliano Stani, que anoche i 1 a le ganó a Atenas a por 10, 88 a 78 en Santiago del Estero. Un gran partido de Nicolás de los Santos, que, que tuvo alta valoración dentro del juego, que terminó con 19 puntos, 6 asistencias y 6 rebotes. Un muy buen partido de Shatman, ¿no? Con 18 asistencias también. Un buen trabajo de, de Francis. ¿Dónde estuvo, ¿Por d d ó n e estuvo, dónde pasaron la, la, las claves, ¿no? De la, De la victoria de q u i m z a en la noche de ayer? Creo que ahí en el segundo cuarto, nos,、eh, en un par de acciones, nos, nos sacaron 8 o 9 puntos y, y nos pudieron, y nos pudieron、eh, manejar el ritmo a partir de eso, ¿no?、Eh, con un equipo así importante como q u i m z a cuando vos jugando en su casa, t e logran sacar una, una diferencia、eh, y te pueden controlar el ritmo, es complicado. Eh, y creo que ahí estuvo la clave. Y después el equipo volvió, se volvió a poner en juego,、eh, pero siempre corriendo atrás.、Eh, creo que ahí en, ese, en un break que nos hicieron a, a mitad、eh, del, del segundo cuarto, casi el final, fue, fue clave para que después ellos pudieran manejar esa diferencia y se nos, y se nos hiciera difícil. Bueno,、eh, ¿se viene un partido especial para vos? Sí, sí, sí, sí, sí. es un partido especial. Es un partido especial. Desde el... Yo creo que se cierra una etapa de tres años hermosos y, y que por ahí no tuve la. Por cómo se dio todo, no, no me pude despedir de la gente, no pudimos tener ese, esa despedida mutua、eh, después de tantos años. Y, y sí, es un partido especial. Por eso y además porque nosotros necesitamos ganar con urgencia. Y. entonces、eh, por, tiene muchos condimentos que lo hace en un partido especial.、Eh, ¿Puedo arriesgar? ¿Me dejas arriesgar? Decime. No voy, no voy a hacer ninguna cosa rara, cállate tranquilo. <risa> no, voy cosa, no voy a decir ninguna cosa rara, no te asustes. No, no, sé qué no. Pasará, no sé qué pasará durante el partido, quién lo va a ganar, qué acciones vas a poder hacer o vas a dejar de hacer, si la vas a romper, si la vas a patear, porque sería. Este, tendría la, la, la bola mágica, ¿no? pero yo arriesgo a que la gente te va a recibir con un gran aplauso. Bueno, ojalá. La gente de Olímpico.、Sí, yo creo、sí. que te van a recibir con un gran aplauso y que te van a tratar hasta que le metas el primer triple, si es que metes un triple, o hasta que hagas una acción que vaya en contra de Olímpico. Este, me parece que es normal、Tengo、que pase eso en el fragor del partido. Este, me parece que la gente te va, te va a recibir muy bien. ¿eh? Bueno, ojalá, ojalá.、Eh, creo que,、eh, nada, como te repetía, fueron tres, tres años muy lindos y, y mañana creo que se cierra una etapa y, y, y realmente se abre otra.、Eh, finalmente puedo,、eh, creo que puede ser un, un adiós. Y un ya pensar、eh, al 200% en Atenas, que es recontra necesario en este momento. ¿no? Y, y yo tengo que tratar de acelerar los procesos para, para encajarlo más rápido en el equipo, ponerme en, nivel, en mi nivel, que todavía no lo estoy, y, y poder ayudar a, a este Atenas que, que lo necesitamos、eh, urgentemente. ¿Qué te falta a vos para, para estar a tu nivel?、Eh, aparte de sacar la ropa de la valija. Y poder instalarte definitivamente en, en Córdoba. No, yo de, encajar de entender bien la, lo que tengo que hacer dentro del equipo, terminar de conocer bien a mis compañeros. Por ahí hay acciones que todavía perdes ese segundo que por ahí lo gano yo, desde, desde mi experiencia, desde mi manera de jugar. Yo no lo tengo de ventaja porque por ahí pensás los sistemas, por ahí pensás cómo, qué va a hacer el compañero.、Eh, entonces. Es, es tiempo, <ríe> no hay、sí. no hay grandes secretos. Físicamente estoy bien, la verdad que、eh, pensé que, que me iba a costar m e n o no estoy bien. b á s q u e t b o l í s t i c a m e n t e también, en los entrenamientos, en los pocos entrenamientos que tuvimos estuve bien, pero cuando lo llevas al partido、eh, siempre cuesta、eh, un poquito más. Así que nada, me tengo que soltar, tengo que entender bien. Bien, para lo que estoy, como te decía antes, y, y una vez que logre eso, las cosas van a empezar a fluir. ¿Cómo imaginas el recibimiento de tus compañeros mañana? ¿De la mejor manera? Como terminaron?、Sí. ¿Cómo terminaron? ¿Cómo me despidieron? Con un asado. <risa> me despidieron todo con un abrazo y un asado.、Eh, se inventó que me había peleado con ellos, un papelón. Pero.、Eh, nada, me van a recibir de la mejor manera. Me, me, recibieron, me despidieron. O sea, de eso no. Seguimos hablando, o sea. e s t u i m o s estando en el mismo grupo de WhatsApp,、eh, no cambió nada en ese sentido. Así que、eh, no, no no tengo dudas que va de la mejor manera. Maxi, gracias por el contacto, este, gracias por tu sinceridad. Este, ojalá, que, ojalá que sea un partido, aparte de ser un x p e r i m e n t o que sea un partido normal para Atenas y para Olímpico y que, que puedan empezar a ganar. ¿eh? Ojalá, ojalá, lo necesitamos.、Eh. Volver a, a ganar para sacar a Atenas de, de, de esta situación y, y bueno, poder disfrutar e l partido en, en todo sentido. Así que nada, gracias a vos por, por la buena onda de siempre. La palabra de Maximiliano está.